बहुत ही de parte de la banda, de los comienzos tuvo hasta el final. Te quiere ¡Un, dos, tres! We're hey, hey. criticando, yo sigo, sigo vos por encima tocando esto no es la en la cabeza va sonando, las manos para arriba que es lo que te está pasando la para todo el lado, le aplico a los soldados, la que estén conmigo otra bien lo que les digo les sigo She fue en nosotros, tanto que lo alcanzamos a Pasillo Sin Luz, a Fabián, a mi amigo el chino, loco, mi manager que estuvo en las buenas y en las malas, cuando estuve atado en el psiquiátrico y ahora acá, después de dos años y medio volviéndole una par, para Marco, para todos, para no olvidarme de nadie, para todos mis amigos, para Matías, Iván, No tomes, no tomes que estás pegando No tomes, no tomes si no sabes tomar Y si tomas, no sabes que ni comida Yo lo contigo a todos. Que Dios lo bendiga, Gracias. Richard, Richard, ya que estás ahí, ¿te animaste a hacer vitamina? ¿Te acordás? De... Les lamento que te piden ahí, mirá. Les lamento en la selva, ¿no? Las manos arriba. La maldita arriba. hace falta decir que la vagancia baila! ¿Qué? Un dinero prestado Porque te lo cobra el gobierno Cuando estás encerrado Cuando tu madre te matía Visita el dolor En su alma trata de soportar Para que, para que tú No la veas sufrir Pero al llegar a su casa Tú la tienes Vamos, Soy como nita, nita Se tira al piso de sobar El dolor y como llora Pido a San Jorge y a Dios que le dé fuerza y valor. Wey, ahora escucha el consejo que yo te quiero dar cuando yo no cantaba. Camino al hospital, hoy una voz que me entra, hijo conmigo todo llega, el que busca lo encuentra. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Allá adentro, sentado, piensa cómo escapar. Porque en un juicio perdió su libertad Está en los bajos Hasta en las manos Esta es larga la lista Que si tengo que empezar a nombrar uno por uno Al Chinook y la Angola pillo yo no puedo dormir El coreano Tantos más Y nunca voy a terminar En las trompetas ¿Quién la arranca Dani? Que arranca el trombón, eh Partido Jesualdi en el trombón Que el juicio perdió su libertad de carros ¿No crees que te dé dos tiros? ¿Tiros? Las palmas de todos los netos vienen arriba. Muchas gracias. ¡Vamos con el último tema!